¿Le gustaría saber los secretos de la vida de Jesús? ¿Le gustaría saber qué es lo que lo motiva? ¿Cómo decidía qué actividades realizar? ¿O qué metas tenía en mente al realizar lo que hizo? Pues bien, hoy, aquí, en esta edición de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah empieza a examinar el tema Los secretos de la vida de Jesús. de su nueva serie, En Busca del Salvador, con ustedes el Dr. David Yeremaya, para introducir el mensaje de hoy, Los Secretos de la Vida de Jesús. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos en una nueva serie titulada En Busca del Salvador, una serie repleta de información que ha impactado nuestro corazón. El título de esta lección es Los Secretos de la Vida de Jesús. Pasaremos a este mensaje en unos momentos. Mientras tanto, Este es un llamado a la acción. Si todavía no tiene la guía de estudio que contiene estas lecciones, permítame animarle a que la ordene. Estas son las maneras en que puede ordenar un ejemplar de la guía de estudio en busca del de Salvador. Puede ponerse en contacto con Momento Decisivo. Puede hacerlo por teléfono. Puede enviarnos un correo electrónico. O puede visitar nuestro sitio web en momentodecisivo.org. Bien. Empecemos de inmediato con la primera mitad de esta lección que hemos titulado «Los secretos de la vida de Jesús». de nuevo su Biblia en el Nuevo Testamento, al Evangelio de Marcos. Es el segundo libro del Nuevo Testamento. Es el más breve de los cuatro evangelios y es el primero que fue escrito, como hemos aprendido, relativamente dictado por Pedro y puesto por escrito por Marcos, a fin de que podamos tener un relato de primera mano de la vida de Jesús, el primer relato escrito de la vida de Jesús que tenemos en la Biblia. Hoy continuamos en el capítulo 1. Y antes de empezar, Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tenido una semana atareada? Ahora, ¿cuántos han tenido una semana muy atiborrada? Así que entre atareada y muy atareada estamos todos nosotros. A veces pensamos que nuestras vidas están tan atareadas que nunca ha habido una generación que haya vivido un nivel tan intenso de vida como nosotros. Pero... Quiero empezar en esta ocasión diciéndoles que Jesucristo fue un hombre increíblemente atareado. Los evangelios anotan tan solo 52 días de su vida, pero... ¡Qué torbellino de actividad se relata en esos pocos cientos de horas! Donald Whitney ha escrito unos cuantos libros sobre la disciplina. Habla de la disciplina de la vida de Jesús. Dice, «Jesús fue un hombre atareado». Leemos de él ministrando a veces todo el día y hasta entrada la noche... y luego levantándose antes del amanecer para orar y viajar al siguiente escenario. Los evangelios nos dicen de noches ocasionales en las que no durmió para nada. Nos dicen que se cansó tanto, que se quedó dormido en el barco al descubierto azotado por una tormenta. Multitudes de gente lo oprimían casi a diario. Todos querían tiempo con él y clamaban su atención. Ninguno de nosotros conoce el estrés relativo al trabajo como el que Él experimentó continuamente. Si la vida de Jesús se midiera en contra de la vida equilibrada que muchos cristianos conciben hoy, se le habría considerado un adicto al trabajo que de manera pecaminosa descuidaba su cuerpo. No podría decirles cuánto mejor me sentí en cuanto a mí mismo cuando leí esa declaración porque... Hay quienes dicen que yo soy un adicto al trabajo. No pienso que lo sea, pero eso es lo que dicen. Pero, ¿saben? Casi hemos llegado en nuestra cultura al lugar en donde a las personas que están atareadas o realmente energizadas por lo que están haciendo, se les mira como si fuera algo negativo. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo, aunque parece que nunca estaba apurado, siempre estaba haciendo la obra de su Padre. He tratado de pensar si acaso hay un segmento de nuestra sociedad como eso hoy. Pienso que lo más cercano en que puedo pensar es una madre joven. Las madres jóvenes entienden de lo que estoy hablando. Quiero decir, Jesús constantemente estaba sanando leprosos. Ustedes constantemente usan pañales. Jesús dio de comer a cinco mil. Ustedes tienen cinco mil pedazos de cereal en el piso de la cocina. Jesús echó fuera demonios. Y también lo hacen ustedes. Todos sabemos lo que es, en cierta medida, tener una semana ajetreada o un día ajetreado. Jesús, en muchos respectos, vivió una vida atareada. Y sin embargo, cuando se estudia su vida, es diferente de la de la mayoría de personas de quienes hemos leído o de las personas a quienes hemos conocido. Había una calidad en la vida de Jesús, un centro en calma en su vida que era observable dondequiera que iba. Y al estudiar la última parte del capítulo 1 de Marcos, observe que hay cuatro secretos en la vida de Jesús que se expresan en este pasaje. Y quiero decírselos en esta ocasión al estudiar juntos estas palabras. En primer lugar, Jesús era devoto a la práctica de la oración. Noten Marcos 1.35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Ahora, Permítanme recordarles, amigos y amigas, que el día antes de ese día, en particular, cuando Jesús se levantó de mañana, fue el día del Sabbat. Ya sabemos lo que sucedió ese día. En verdad, muchos estudiosos piensan que ese día fue el más atareado en la vida de Jesús. Sabemos que predicó en la sinagoga ese día y que durante el servicio en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio empezó a interrumpir el servicio y Jesús detuvo el servicio y echó al demonio fuera del hombre. Sabemos que después Jesús fue con sus discípulos a la casa de Pedro y ahí sanó a la suegra de Pedro que estaba con fiebre. Después de eso, puesto que el sábado terminaba a las seis de la tarde, la Biblia nos dice que Jesús estuvo frente a la casa de Pedro y todos venían a él buscando sanidad y que echara fuera demonios. El Señor estuvo trabajando y ministrando hasta las primeras horas de la madrugada. Debo decirles que él debe haber estado cansado hasta los huesos. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha estado cansado hasta los huesos? ¿Saben lo que quiere decir eso? Quiero decir, hay cansancio, hay fatiga. También hay estar muy cansado y estar cansado hasta los huesos. Jesús estaba cansado hasta los huesos. Es difícil entender la tensión que debe haber sido para Él eso de estar constantemente expuesto para enseñar y escuchar por horas sin fin a estas personas y sus problemas y lidiar con los asuntos de la vida sin tener ningún receso. Nada que yo sepa drena la vida de uno como ministrar de esa manera. Y sin embargo, leemos que a la mañana siguiente se levantó antes de que saliera el sol y se fue a orar. Noté que a fin de orar, él necesitaba dos cosas. Necesitaba silencio y necesitaba estar a solas. Así que se alejó de las multitudes, se escabulló, por así decirlo, de la casa de Pedro. Antes de que amaneciera en silencio, y se fue a un lugar en donde no hubiera ninguna persona y ahí oró. La palabra desierto es la misma que se usa para describir el lugar en donde Jesús fue tentado o en donde Juan el Bautista predicaba. No quiere decir un desierto de arena. Es simplemente un lugar en donde no había personas. Era un lugar alejado de la multitud y Jesús se fue allá muy temprano en la madrugada para orar. Podemos aprender mucho en cuanto a cómo la vida debe funcionar al seguir a Jesús. La Biblia nos dice que Jesús oraba a menudo. Marcos anota solo tres ocasiones en que él oró, pero en los evangelios hay más de diez ocasiones en que leemos que Jesús se alejó de las actividades del día, a veces temprano en la madrugada, a veces tarde en la noche, y se alejó de las presiones para recuperar su centro espiritual con Dios. Ese... puede ser uno de los secretos más importantes que tengo para decirles hoy. Vivimos en un mundo ajetreado. Vivimos en un mundo que constantemente nos está desbaratando y que quiere algo. Todos siempre quieren algo, ¿verdad? Y uno constantemente está siendo tirado de este lugar a ese otro lugar y siempre según un horario o itinerario. Y si usted va a estar en donde necesita estar con Dios, va a tener que buscar tiempo para estar con Dios alejado de la multitud. Sé que algunos me han dicho que oran mientras trotan o mientras montan bicicleta y ese es un tipo de oración, eso es bueno, eso es comunión. Pero pienso que incluso más que eso, necesitamos un lugar en donde no hacemos ninguna otra cosa excepto concentrarnos en el Dios todopoderoso y permitirnos que sus recursos lleguen a ser los nuestros. Secreto número uno, Jesús era devoto a la práctica de la oración. Número dos, Jesús no solo era devoto a la práctica de la oración, sino que Jesús estaba comprometido a lo que Dios hizo en su vida y a lo que Dios quería que Él hiciera con su vida. Pienso que la mejor manera en que podría decir esto es que Jesús estaba dirigido por el poder de propósito. Noten Marcos 1.37. La Biblia nos dice que cuando Jesús salió de la casa de Pedro... y se fue a un lugar alejado de las multitudes, de repente los discípulos se dieron cuenta de que Él se había ido y fueron a buscarle. Leemos en los versículos 37 y 38. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que prediquen también ahí, porque para esto he venido. Noten que Jesús sabía cuál era su propósito. Ahora, esto es interesante. El texto dice, Que después de que Jesús salió y se fue a un lugar tranquilo, Simón, Pedro y sus compañeros empezaron a tratar de figurarse dónde estaba. Y cuando llegaron allá, le dijeron a Jesús: Jesús, todos te buscan. Por lo general, cuando uno oye esa frase, siempre es en luz de cierta manera negativa. ¿Cuántos saben que cuando uno era niño y alguien le decía: Oye, todos te están buscando? No era algo bueno. <risa> Nunca ha sido bueno. Supóngase que mis hermanos o hermanas me decían, oye David, todos te andan buscando. Eso habría querido decir que yo estaba en algún lugar haciendo algo que no debería estar haciendo y querían saber qué es lo que estaba pasando. Bien, de una manera similar, esas son las palabras en este texto. Todos te buscan, Jesús. En otras palabras, Jesús, ¿en dónde andas? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no estás atendiendo las necesidades de la gente? ¿Qué haces yéndote fuera por ahí tú solo? Y Jesús les dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. ¿No les parece interesante? En el mismo primer día del ministerio público de Jesús, Jesús está siendo tentado a alejarse del propósito para el cual había sido enviado a la tierra. Y quienes lo tientan son las personas que estaban más cerca de él, sus propios discípulos. Es maravilloso saber lo que Dios quiere que uno haga con la vida, saber cuál es nuestro propósito. Una de las mejores razones por las que debe saber cuál es su propósito es porque entonces sabe lo que no es su propósito. No es eso verdad. Todos quieren decirnos lo que ellos piensan que es el propósito de uno. ¿Alguna vez alguien le ha aconsejado cómo debería vivir usted su vida? ¿Y cuál debería ser su propósito? ¿Y cómo debería estar haciendo lo que está haciendo? Escuche, hay solo una persona que puede darle esa clase de información y es el mismo Dios Todopoderoso. Y le aseguro que cuando usted haya lo que Dios quiere que usted haga, habrá a su lado personas que tratarán de disuadirlo y de empujarlo a que usted se dedique a alguna otra cosa. Los discípulos... No querían que Jesús fuera a predicar en las sinagogas. Querían que Jesús continuara su ministerio de sanidad. Querían la emoción y el entusiasmo que brota de lo que Jesús hizo cuando sanó a los enfermos y echó fuera demonios. Así que están tratando de lograr que no vaya y predique. Querían que se quedara en la parte sensacional de su vida. Pero Jesús entendía que no era eso para lo que había venido. Voy a explicarles en unos momentos, pero antes... Permítanme darles estos versículos. En Juan 9.4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Lucas 4.29, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús era devoto a la práctica de la oración y estaba dirigido por el poder de propósito. Y eso nos lleva al tercer secreto. Jesús estaba dedicado a la prioridad de la predicación. Jesús era un predicador, versículo 39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Si usted es como yo y se crió en una iglesia evangélica, probablemente tiene una idea o piensa que sabe cómo era Jesús. Pienso que algunos se imaginan que Jesús era un modelo un poco mejor que Juan el Bautista, algo más refinado que Juan el Bautista, quien era un predicador en el desierto. Algunos de los cuadros que vemos de Jesús nos dan esa impresión. Por cierto, nadie sabe cómo se veía Jesús, e incluso los cuadros que tenemos brotan de ideas culturales. Cuando estábamos estudiando el libro de Apocalipsis, uno de los colaboradores de nuestro equipo de investigación me envió un retrato computarizado de cómo se habría visto Jesús, según la cultura judía. Debo decirles que era un cuadro muy aterrador de Jesús. Estoy muy seguro de que Jesús no se veía de esa manera. Pero la Biblia dice que Jesús era un predicador. Y quiero decirles algo. Jesús era más que simplemente un predicador itinerante que andaba de un lado a otro. en Galilea, en Israel y a donde quiera que hallaba un grupo de personas les predicaba Jesús era un predicador profesional Jesús iba a lugares en donde tenía lugar la predicación la Biblia dice que fue por las sinagogas de toda Galilea en donde debía tener lugar la predicación allá iba Jesús y se ponía de pie en la sinagoga y predicaba con poder para eso fue que Dios lo envió para ser el primer misionero para hablarles del Evangelio a las personas. Él mismo era el Evangelio, porque Él era el Evangelio de la cruz. Me pregunto cómo habría sido oír a Jesús predicar. Quiero decir, es como el autor de un libro predicando el libro. Jesús fue el autor del Evangelio y en tanto que sanaba, predicaba. Y pienso que ese es un principio importante que debemos entender hoy. porque hemos perdido nuestra comprensión del poder de la predicación y esa comprensión de la predicación está siendo reemplazada por muchas otras cosas. Quiero explicarles por qué Jesús estaba retrayéndose de los milagros y avanzando a la predicación, que era su propósito. Quiero que capten esto porque es muy importante en nuestra cultura actual. Como cuerpo de Cristo, tenemos que asegurarnos de que entendemos esto. ¿Por qué fue más importante para Jesús predicar que sanar o echar fuera demonios? Tengo un amigo que vive en Boone, Carolina del Norte. Es médico. Y es parte de un grupo de médicos que van al África cada año. Dan de su tiempo de forma voluntaria. Varios cientos de ellos van a diferentes lugares de África, hacen operaciones y ayudan a las personas que sufren y que no podrían recibir ayuda de ninguna otra manera. Un día este amigo... Me contaba que hacen muchas operaciones y que a veces algunas personas se mueren durante la operación. Así que me dijo que un día, mientras hablaban de esto, se dieron cuenta de que si operaban a alguien y eso no le ayudaba al paciente a conocer quién era Jesús y tener la oportunidad de entregarse a Cristo, la cirugía no iba a ayudarle gran cosa. Así que llegaron a un acuerdo o pacto unos con otros. de que cada vez que tuvieran que hacer una cirugía de alto riesgo, antes de hacerla, tomarían asiento y le explicarían al paciente lo que significa ser cristiano y tratarían de conducirlo a Cristo. Este episodio es muy profundo en el contexto de este mensaje, porque como ven, cuando Jesús sanaba a las personas o echaba fuera demonios, a veces los demonios volvían y a veces también la enfermedad. Todas las personas a quienes Jesús tocó en el ámbito físico, cada una y todas, Ellas murieron. La sanidad que Jesús realizó en esas personas no fue un ministerio permanente. Siempre he pensado en Lázaro. Jesús trajo a Lázaro de regreso de la tumba. Y Lázaro tuvo que morir de nuevo. ¿Qué tal le gustaría morir dos veces? El punto que estoy tratando de enfatizar es este. La prioridad de Jesús se basa en las prioridades del cielo. Las prioridades del cielo dicen que es mucho más importante saber que los pecados son perdonados, que Cristo vive en el corazón y que uno se dirige al cielo. Ese es el resultado de la predicación. La santidad solo lidia con cosas materiales, físicas, que no son permanentes, que no duran. Y entre tanto que es imponente contemplarlas, ni siquiera se acercan. a la medida de lo que sucede cuando alguien oye la palabra de Dios y la verdad de Dios transforma a esa persona y el individuo se convierte a Cristo. Cada vez que usted ve a Jesús alejándose de las multitudes debido a su ministerio de sanidad, siempre es porque está protegiendo la prioridad de su ministerio de predicación. Leí un artículo escrito por quien en ese entonces era gerente y editor en jefe de la revista Cristianismo Hoy. Escritor muy profundo. Quiero que escuchen con toda atención. Él escribe: Se dice que Francisco de Asís dijo, predica el Evangelio todo el tiempo y cuando sea necesario, usa palabras. Oímos esa cita con tanta frecuencia, dice el escritor, que es tiempo de corregir el registro en cuanto a la cita y en cuanto al Evangelio. Ese dicho es traído por los cabellos cada vez que alguien quiere sugerir que los cristianos hablan demasiado del Evangelio y viven el Evangelio muy poco en la práctica. Bien, eso puede parecer adecuado, pero hay un problema. Mucho del poder retórico de la cita viene cuando se da por sentado que Francisco de Asís no solo lo dijo, sino que lo vivió. Pero el problema es que ni lo dijo, ni lo vivió. Cuando uno se remonta todo lo que puede en la historia y lee todos los relatos de Francisco de Asís, no se halla esa cita en ninguna parte, ni nada parecido que se le acredite. Es casi imposible pensar que los que han estudiado su vida omitirían una declaración tan penetrante en su biografía y sin embargo no la hay. Y no solo eso, sino que Francisco de Asís no vivió como la gente dice que vivió. Sí, hizo muchas buenas obras, pero era profundamente y primordialmente un predicador del evangelio. predicó primero en la iglesia de San Jorge en Asís, y después en la catedral de San Rufino predicaba los domingos, estudiaba todos los sábados a la larga se convirtió en un predicador itinerante a veces predicando hasta cinco veces al día en diferentes poblaciones en toda su comunidad una biografía temprana habla de cómo era recibida su predicación sus palabras no eran huecas ni ridículas Sino llenas del poder del Espíritu Santo, penetrando la médula del corazón de modo que sus oyentes quedaban profundamente asombrados. Así que, la expresión predica el Evangelio, usa palabras si es necesario, va mano a mano con la presuposición postmoderna de que las palabras finalmente son vacías de significado y que se les debe reemplazar con obras. Por supuesto, Queremos que nuestras acciones reflejen nuestras palabras, todo lo que sea posible. Pero, amigos y amigas, escúchenme, el Evangelio es un mensaje. Son noticias de un evento que tuvo lugar y un personaje cuya historia cambió para siempre, planeta. Oigo que algunos dicen, pues bien, como sabe, debemos hacer buenas obras, No debemos hablar tanto del Evangelio. Debemos simplemente hacer buenas obras. Las buenas obras no salvan a nadie. Las buenas obras no transforman la vida de nadie. Hay algo que tiene lugar en nuestra cultura en estos días y tal vez usted lo haya visto o tal vez haya ido a alguna iglesia en donde lo hace. Me lo dicen por correo todo el tiempo. Escojamos un domingo y vayamos todos al templo. No tengamos ningún servicio. Simplemente reunámonos, organicémonos y salgamos a la comunidad para servirles. ¿Necesitamos servir a la comunidad? Claro que sí. Pero no tenemos que reemplazar la enseñanza de la palabra de Dios con el servicio a la comunidad. Se supone que debemos asistir a la iglesia y oír la palabra de Dios y recibir capacitación y motivación y ánimo y luego durante la semana servir a nuestra comunidad. Pero... ¿Ve usted los matices sutiles de lo que está sucediendo hoy? Cualquier cosa que podamos hacer para quitar del paso a la palabra de Dios y poner esa otra cosa en cualquier lugar. Cualquier cosa que podamos hacer para quitar del paso a la palabra de Dios y poner esa otra cosa en su lugar. Quiero decirles que al estudiar la palabra de Dios, hallo que Jesús fue un predicador. Jesús sabía que si sanaba a todas esas personas y no les predicaba el Evangelio, simplemente irían al infierno con una mejor salud. Así que Jesús hizo su prioridad lo que debería haber sido, predicar el Evangelio. Con certeza, palabras baratas, dichas al descuido, son peor que no decir nada. Dicho eso, tal vez la manera más bíblica de decir eso, que se dice tan a menudo, es esta. Predica el Evangelio. Usa acciones cuando sea necesario. Usa palabras, siempre, porque el Evangelio es un mensaje y es mediante la locura de la predicación que los hombres y las mujeres son salvados. ¿Está usted de acuerdo con eso? Eso no quiere decir que no debemos hacer buenas obras. Quiere decir que debemos predicar primero y asegurarnos de que entendemos que no estamos ayudando a nadie eternamente si no les damos El Evangelio de Jesucristo. Y luego, el secreto número cuatro. Jesús era devoto a la práctica de la oración, estaba dirigido por el poder del propósito, estaba dedicado a la prioridad de la predicación y también estaba impulsado por la pasión por los pobres. Aquí tenemos el primer encuentro de Jesús con un leproso. El episodio es profundo en su contexto. Leemos primero que nada en el versículo 40 del capítulo 1 que el leproso viene a Jesús. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, «Si quieres, puedes limpiarme». Hasta donde sepamos, en el Antiguo Testamento se menciona solo tres leprosos. Fue Moisés en Éxodo 4.6, Miriam, Números 12.10 y Naamán en 2 de Reyes 5.2. Estas tres personas fueron leprosos. Cuando se pasa al Nuevo Testamento, parece que Jesús encuentra leprosos por donde quiera que va. Tendremos más de esto cuando nos reunamos mañana y continuemos hablando acerca de los secretos de la vida de Jesús. Tenemos mucho más para enseñarle durante este mes de noviembre y todo consta en la serie En Busca del Salvador. También está a su disposición la guía de estudio que le acompaña y que le ayudará a estudiar con mayor profundidad estos temas. Si aún no ha descargado nuestra aplicación móvil, le invitamos a que la descargue en su dispositivo porque ahí mismo encontrará devocionales y nuestros programas de televisión. Primero Dios, lo esperamos de nuevo mañana por esta misma estación.